Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Les invito a que me acompañen a leer el capítulo 2 del libro de Jueces. Capítulo 2 El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, o、no、n